En Tele Elche Radio Marca La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmaría Alonso, el programa que madruga contigo. bella del misterio Javier González busca voces infantiles para garantizar el relevo generacional en la escolanía. La campaña de captación ha comenzado este mes de febrero y hasta el 28 estarán en la Casa de la Festa por las tardes, los martes y jueves, realizando las pruebas a los candidatos buscan niños desde primero a sexto de primaria y niñas de primero a tercero de la ESO el único requisito es que tengan voluntad de acudir a los ensayos ordinarios y voz la voz que se requiere para las representaciones de este drama sacroalírico, joya cultural y bien universal. Javier González, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué esperáis de esta campaña que se repite, creo que año tras año? Sí, es bueno, esto más que nada es una manera de, de decirle a todos los, los jóvenes de Elche que las puertas de la casa de las gesta están abiertas para todos y que todo el mundo tiene la oportunidad pues de, de probar para, para cantar porque gracias a dios pues siempre tenemos voces eh, las familias suelen traer cada cada año y cada mes pues van trayendo a los niños o sea que pero yo creo que es una forma de que, de que se vea que las puertas están abiertas para todos eh, has dicho las familias los padres son decisivos a la hora de traer a sus hijos y ¿Qué tipo de familias son las que las que veis? Lo que se nota es las familias que conocen el misterio. Por eso, porque ver, eh, por eso hacemos la campaña a nivel de medios y por eso nos ayuda los medios de comunicación, lo cual te agradezco para, para ir destinada sobre todo a los padres, porque hace años íbamos a los colegios, encontrábamos buenas voces, pero claro, si no hablábamos con los padres esos niños, por muy buena voz que tuvieran en el colegio, no los podías traer. Son los padres los que tienen que decidir, los que tienen que traer cada cada semana de ensayar a los niños. O sea que los, los padres tienen un papel muy importante en el Misteri. Entonces la campaña va dirigida a los a los papás sobre todo. Y sí, las, los, los papás y los que vienen son personas que, que conocen el Misteri y tienen el o quieren tener el orgullo ¿no? de, de que su hijo pues pueda participar. Sobre todo es eso. Los que conocen. Pues, ¿qué voces son las que ¿qué características son las que buscas en las voces de esos niños para la representación de los papeles femeninos? ¿Qué buscas en esas voces? Pues sobre todo tiene que tener una voz con un timbre apropiado para la música del misterio, porque hay, algún, hay puede ser, haber niños que canten muy bien, pero que su voz no sea adecuada. Hay veces que puede venir un niño con, con muy buen oído, pero la voz que es muy grave o no llega a los agudos. Se requiere una voz potente y aguda, que tampoco es, no, no es muy fácil, o sea... Requiere trabajo, pero pero por naturaleza pues tienen que ser voces que tengan una redondez y un brillo apropiados para, para una basílica repleta de gente. Claro, porque eso de que entonen o no, ese es el trabajo de todo el equipo que tienes, ¿no? Del mestre de capella y de todos los profesores. Sí, lo que es que el trabajo se facilita cuando viene una persona con una buena voz. Entonces, claro, es es... Se puede ya trabajar, ¿no? Cuando tiene un diamante en bruto. Pero hay veces que muchos niños vienen con muchas intenciones y entonces tenemos que trabajar mucho. O sea, la, todas las voces y todo el mundo puede cantar. O sea, a veces cuando dice alguien, yo es que yo no valgo para cantar. No, eso es, no es cierto. Todo el mundo, no sé que tengas un problema físico, de interno con algún problema, pero todo el mundo está capacitado para cantar. Luego, falta qué tipo de música puedes cantar y luego hay un trabajo de técnica vocal que es el que, el que hacemos aquí, que, es, que se requieren muchas horas para sacar una, una buena voz requiere muchas horas de trabajo. Bien, porque esta entrevista está dirigida a los padres... ...¿qué información es la que tienen que saber?... ...porque cuando un niño va a hacer la prueba... ...que son los martes y jueves de cinco y media... A ...siete y media de la tarde hasta el 28 de febrero... ...estáis esperando no a esos candidatos... ...en el momento en que seleccionáis a los candidatos... que ...los padres, qué, qué, ¿qué tienen que esperar?... ...¿llevarlos todas las semanas para los ensayos... ...de todo un año? Es importante, es un compromiso... El compromiso de no faltar a los ensayos sobre todo y luego por supuesto el trabajar en verano que eso también es muy importante pero bueno para muchas personas es el, para sobre todo para los niños es, eh, ya hemos hablado muchas veces del sacrificio que hacen en julio de, de ensayos pues para ellos es, es poco sacrificio porque se enamoran en seguir al míio Y eso es importante saber porque los niños lo que tienen que hacer también es, es no solamente los probamos nosotros, sino yo lo que quiero es que prueben ellos, que, que los primeros días estén con la escolanía, se sienten al lado de los otros niños y ni siquiera que, que canten, simplemente que estén probando si esto les gusta o no les gusta, porque lo más importante es que te gusta la música, que te guste ensayar y que te guste cantar. y luego ya se puede ir haciendo la voz poco a, eh, probar la voz poco a poco, no hace falta que sea el primer día, hay niños que a lo mejor por vergüenza no van a sacar esa voz que tienen dentro. Entonces requiere la prueba requiere un poquito de, de tiempo. ¿Y qué hay de las niñas? Porque también buscáis niñas para el coro juvenil, eh, de primero a tercero de la ESO, porque esa franja de edad para las niñas pues es que la voz de las niñas eh, es comparable y bueno, después de haber hecho bueno, de la experiencia que tengo y de, y de bueno, de estudios de todo de todo el mundo, que la voz de las niñas tiene una adquiere una redondez de un timbre cuando ya son un poquito más adultas, ¿no? Los niños a a, una, a esa edad es cuando cambian la voz y las chicas cambian la voz, pero tienen una voz mucho más más más redonda que cuando son niñas. Entonces, Eh, en los coros profesionales no, no cantan juntos los niños y las niñas de la misma edad porque no empastan bien. Entonces por eso, igual al igual que no cogemos niños más pequeños de de 9 años porque todavía no tienen la voz formada, las niñas tienen una voz mucho más redonda cuando tienen esa edad. Entonces por eso es el que el cuando pueden cantar con el coro juvenil y con incluso con la capella. Cuando se separaron precisamente las niñas de los niños de la escolanía pues cuando cuando yo entramos nosotros con el proyecto de hacer el coro juvenil. Y ahora que hay voces que reclaman que vuelvan esas niñas a formar parte de la escolanía, ¿qué tienes que decir como mestre de capella? Pues tengo que decir que las niñas no es que no, es que no puedan aparecer, sino que aparecen pero en el coro juvenil. Entonces, siguen siguen cantando con los niños, se mezclan con los niños a la hora de cantar, pero las voces están son más puras, que es lo que el, el sonido que siempre hemos buscado. Hemos, tenemos una esconía que tiene un sonido y entonces pensamos que, que si bien niñas de la misma edad que los niños de la esconía el sonido no va a ser el mismo va a cambiar ese sonido entonces lo que hicimos fue potenciar el coro juvenil crear el coro juvenil para que tuvieran capaz, eh, para que tuvieran eh, las niñas su lugar ¿no? entonces no no discriminar a nadie sino que todo el mundo pueda cantar pero con una voz también que una voz más formada entonces el, el, es, una, es un tema más técnico, más que otra cosa, para que para que los niños tengan una, una dinámica de ensayos con una técnica vocal diferente a los de coro junior. La Universidad Miguel Hernández ha emprendido esa campaña de recogida de apoyos para que El Misteri sea eh, Premio Príncipe de Asturias de las Artes como mestre de capella, porque El Misteri se merece ser Premio Princesa de Asturias de las Artes. Pues porque es único es, es único en el mundo y, y a veces vemos el misterio siempre una parte ¿no? pero yo creo que el misterio eh, está, es, es una es algo tan importante que no solamente tiene una parte musical una parte religiosa y algo que, que existe en la basílica durante el, dos días en, al año ¿no? en, en, en, celebrando una, una fiesta de la virgen sino que hay muchísimo más hay un trabajo social también o sea porque la escolanía por ejemplo pues se proyecta a los colegios Eh, al trabajo de, de la cultura de, de, de la música del idioma del valenciano ese proyect a los colegios se proyecta como, como una fuente solidaria porque a las veces que hemos participado en tantos proyectos solidarios eh, es, es, un, es un trabajo entre generaciones donde se juntan personas de, de 70 y 80 años con, con niños jóvenes, hablando de las tradiciones nos sé, tiene tanto tanto el misterio durante tantos años que creo que es algo único y que, que merece cualquier reconocimiento 2023 ¿qué va a ser en 2023 para el Misteri Pues el objetivo que tenemos es eh, trabajar más la, las piezas del misterio pero sobre todo con un plan de formación no para conocer bien ahora Estamos centrándonos en, en, en la pronunciación correcta del, de la fonética valenciana, del significado de, de, de los textos eh, y luego también queremos hacer algún reconocimiento a los, a los 500 años, bueno, desde en, en el aniversario del 23, ¿no? de, de la primera vez que aparece el, el nombramiento del Misteri y tenemos que hacer alguna celebración sobre esto. Además de las representaciones, mucho trabajo por delante, Javier, pero lo importante son estas pruebas para vosotros. Es la base, el mantener garantizado que hay un relevo generacional, que los papeles femeninos de la Festa delche de sean interpretados por voces educadas y voces infantiles. Sí, es un trabajo que, pero es eso que, que se hace con mucha ilusión, pero sobre todo esta campaña que es... Creo que para que, que no piensen muchos clícitanos que es algo cerrado, ¿no? que, que solamente son algunos pequeños, algunos colegios, no es una campaña para invitar a todo el mundo, sobre todo a toda la gente de Elche, pero también hay que saber que viene gente de la comarca, viene gente ha, ha venido algún niño de Santa Pola, ahora está viniendo un niño que vive en agosto y es de allí, o sea que que no pasa nada si alguien viene de fuera de Elche a cantar al misterio. Y es lo que queremos eso, sonar voz, y porque las puertas están abiertas siempre, no hace falta que tampoco sea durante este mes de febrero, sino que algún algún niño se despista y quiere venir más tarde, tampoco pasa nada porque las puertas siempre están abiertas para las pruebas de voces. Como también para todos eh, las personas que quieran también conocer un poco más eh, lo que es la festa. Todo un sentimiento. Gracias, Javier, y suerte para el trabajo de 2023. Muchísimas gracias.